7 de abril 1933 se promulga la ley que reserva las posiciones en el Tercer Reich solamente a los alemanes. El 7 de abril de 1933, en la Alemania Nacional Socialista, se aprobó una ley que disponía que los individuos que no eran arios o no tenían un porcentaje suficiente de sangre alemana ya no podían ocupar cargos gubernamentales de alto nivel. El derecho a decidir sobre el gobierno y las leyes del Estado sólo se aplica a sus ciudadanos. Por lo tanto, requerimos que cada cargo público, independientemente de su naturaleza, tanto en el Reich, en los estados como en los municipios, esté reservado para los ciudadanos. Combatimos el sistema parlamentario corrupto que proviene de una fuerza de designación de servicios basada en la afiliación a partidos, independientemente de la aptitud y capacidad personal. Punto 6 del programa del partido OSDAR de 1920. Ya en 1920, el MSDAP había dejado claro en su programa de 25 puntos que, bajo un régimen nacional socialista a ningún no alemán se le permitiría decidir sobre las leyes alemanas o las medidas gubernamentales. Por ciudadano se entiende el que es parte del pueblo, que es lo mismo que ser de sangre alemana párrafo 4 del programa de puntos del MSDAP. En 1933, cuando los nacionalsocialistas tomaron el poder, comenzaron a cumplir sus promesas al eliminar a los departamentos y autoridades gubernamentales de elementos considerados poco confiables, que servirían con muchas reservas al pueblo alemán. La nueva ley fue publicada en el Reichsgesetzblad. La nueva ley fue publicada en el Reichsgesetzblad. El 7 de abril, dos meses después de la toma de posesión, se aprobó la Ley de Restauración de la Administración Estatal Profesional Gesetz zur Wiedererstellung des Berufsbeantentums, con el objetivo de restaurar un gobierno nacional. La ley había sido diseñada por el ministro del Interior de Wilhelm Frick, junto con el ministro de Finanzas Lutz Schwerin von Krosik y el propio canciller Adolf Hitler. La ley fue aprobada por el presidente del Estado, Paul von Hindenburg. Wilhelm Frick formuló la nueva ley. Wilhelm Frick formuló la nueva ley. Cuando la ley fue formulada por primera vez por Frick, propuso que todos los funcionarios noarios podían ser destituidos de las posiciones principales dentro del Reich, los estados y los municipios. indenburg se opuso a partes del proyecto de ley y quería proteger a tres categorías de personas de esta prohibición. Veteranos de la Primera Guerra Mundial que lucharon en el frente. Aquellos que han estado en el servicio público desde el 1 de agosto de 1914, cuando comenzó la Primera Guerra Mundial. Los que perdieron a un padre o un hijo en la batalla durante la Primera Guerra Mundial. Hitler estuvo de acuerdo con esto, ya que aquellos que lucharon por Alemania durante la guerra, incluidos los de ascendencia noaria, mostraron lealtad a Alemania. Cuando se aprobó la ley, su tercer párrafo disponía. 31 Los funcionarios de ascendencia noaria serán despedidos. Los funcionarios honorarios deben ser removidos de su cargo oficial. 2. La sección 1 no se aplica a los funcionarios que ya estaban empleados el 1 de agosto de 1914, o que lucharon por el imperio alemán, o sus aliados, en el frente durante la Segunda Guerra Mundial o aquellos cuyos padres o hijos cayeron durante la Segunda Guerra Mundial. En el segundo párrafo de la ley, se buscaba combatir lo que se describía en el programa de puntos como el sistema parlamentario corrupto que proviene de un poder de nombramiento de servicio basado en la afiliación del partido, sin tener en cuenta la aptitud y capacidad personal. 2. 1. Los oficiales que hayan obtenido su puesto después del 9 de noviembre de 1918, sin haber tenido la educación necesaria o habitual u otras calificaciones, serán despedidos de su cargo. Sus salarios anteriores se les entregarán por un período de tres meses después de la terminación. La revolución de noviembre del 9 de noviembre de 1918 fue una revolución socialdemócrata comunista, en gran parte dirigida por judíos, que estaban en conflicto directo con los intereses de Alemania. Por lo tanto, una gran parte de los enemigos de Alemania se encontraban enquistados en las altas esferas gubernamentales. El cuarto párrafo de la ley tomó otras medidas para evitar que los enemigos de Alemania se aferraran a altos cargos gubernamentales. 4. Los funcionarios cuyas actividades políticas anteriores no dan ninguna garantía de que actuarán a favor del interés del Estado Nacional, siempre y sin reservas, pueden ser despedidos de su servicio. Sus salarios anteriores se les entregarán por un período de tres meses después de la terminación. En la práctica, esta disposición significaba que aquellos que no servían el interés del Estado alemán podían ser destituidos de altos cargos en el gobierno y entre otras cosas ya no podían ser jueces, profesores o funcionarios en el Estado alemán. Dado que la ley significaba que los judíos perdieran gran parte de su influencia sobre la sociedad alemana, algunos de ellos han llamado a esta ley la primera ley antijudía. Otros la han descrito como la primera ley de protección promulgada luego de mucho tiempo.